...acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo... ...analizados desde la óptica de sus protagonistas. El Semanario Búsqueda esta mañana publica como principal noticia... Eh, ...un informe sobre la base de este título. El sistema bancario volvió a reducir su plantilla y red de sucursales en el año 2022. En el copete de la noticia se indica que la automatización de servicios en el sector bancario... Tiene impacto en varias bandas. Los clientes que saben y pueden utilizar los canales digitales se evitan traslados, eventuales colas y demoras para hacer una transacción. Para las instituciones supone hacer una inversión en equipamiento y tecnología que, por otro lado, generan comisiones y reducen costos laborales si sustituyen personal. Por su lado, para algunos empleados bancarios implica todo esto dedicarse a otras tareas si es que no quedan sin trabajo. Las derivaciones llegan hasta el sindicato y la caja bancaria. Y justamente, para hablar de este tema, estamos en comunicación con Álvaro Legaspi, que es integrante del Consejo Central de AEBU. Buen día, Álvaro. Gracias por atendernos. Bienvenido. No, Buen día, Jorge. Buen día a la audiencia. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. La introducción está hecha. Eh, es obvio ah, reiterarte sí. por qué te estamos llamando y quiero aprovechar los minutos para que le cuentes a los oyentes un poco en detalle de qué trata todo esto que he mencionado y a su vez también hacer... Eh, la especificación que sea necesaria si lo que acabo de relatar se entiende como algo que le pasa a todo el sistema bancario del Uruguay o, o hay diferencias entre lo que tiene que ver con la banca oficial y la banca privada Bueno, la verdad que la nota de búsqueda es bastante interesante porque permite desarrollar e incursionar ¿verdad? en un tema que si bien eh, la nota eh, se refiere a lo que es el año 2022 es un proceso que se viene dando desde hace un buen tiempo hasta aparte y que tiene por un lado derivaciones en el sector privado y por un lado eh, algunos aspectos importantes y más que importantes en el sector público. Eh este proceso se viene dando fundamentalmente a partir de lo que fue la crisis del año 2002, ¿verdad? El retiro de los bancos privados de del gran parte del interior del país, fundamentalmente eh no así de la parte este, ¿verdad? Este sí de otros lugares del del país, te diría de casi todos, hay Hay ciudades importantes, no cabeceras departamentales, que no tienen presencia de banco privado, física. Esto se debe a, a temas de rentabilidad en aquel momento y este, lo que fue la posterior crisis bancaria, ¿no? La banca vernácula privada, o sea, el banco comercial, la caja obrera, el banco de crédito del interior desaparecieron, ¿no? Este, y esos funcionarios, mediante el acuerdo del sindicato, pasaron a la banca oficial. Ahora bien, en el sector público... Eh, el, la disminución de las sucursales bancarias obedece a, a otros aspectos. ¿no? Eh, el, lo, eh, sabemos bien que los organismos internacionales de crédito tienen fijado políticas de retracción de la banca oficial eh, a la hora de conceder los préstamos, eh, presionan sobre los poderes ejecutivos de turno y ya ha habido desde el año 94 eh, un, algunos proyectos ¿verdad? que en aquel momento quedaron sin efecto producto de la acción del sindicato que llevaban, reducían las sucursales del Banco de la República en el interior del país a un sistema de deudas, que se llamaba en ese momento, que era un formato de sucursal más pequeño. Esto luego se profundiza, se deja por un tiempo, y luego se profundiza a partir del año 2013 en la banca oficial, que es lo que desemboca en el conflicto importantísimo que tuvimos en el año 2017 en defensa del Banco de la República. En ese tema eh, en particular, puedo hablar con bastante propiedad, porque soy empleado del Banco de la República, este, y Eh, esto está vinculado, como te decía, a presión en los organismos internacionales de crédito y también algunos otros aspectos que hay que manejar en cuanto a derivar parte de la operativa de los bancos a las redes de pago, ¿verdad? Que esto ha sido una política que se instauró en el año 2003 y que luego con el gobierno del Frente Amplio se profundizó y llevó a que la operativa de caja se transfiriera en un 80, en un 90% a estas redes que al día de hoy al banco le cuestan 2 millones de dólares por mes de comisiones, ¿verdad?, Estas comisiones en algunos casos eh, se transfieren a los, este, a, los, a los clientes, bien como mencionaba la nota, y bueno, y esto ha tenido repercusiones importantísimas en lo que es la disminución de la plantilla. ¿eh? Esto ha traído aparejado algunos problemas que hoy tenemos en la caja bancaria, que bueno, que también son importantes, ¿no? Más eh, o menos por ahí. Bien. Podemos desarrollar cualquier parte de esto que, vos me, eh, que yo te puse ahí, estoy dispuesto a desarrollarlo. Bien, bien. En síntesis, eh, todo, ¿todo este avance de la nueva estrategia de, de los bancos, en términos generales, pero básicamente los privados, apunta a la reducción del personal o, o, o, o, o apunta a una reformulación de la tarea del personal? No, yo creo que lo que apunta, digamos, es a eh, incrementar las ganancias, ¿verdad? Y a quitar la incidencia también al, al sindicato, ¿no? Eh, las, los bancos privados han tenido una política de compra de, eh, financieras, ¿no? Uh -huh. Y han derivado parte de su negocio, ¿verdad? Este, a, esa, a estas empresas, las cuales este, están más precarizadas en cuanto a su trabajo e incluso la incidencia del sindicato es menor. Esto es lo que le ha permitido un desarrollo importante, ¿no? Fíjate que hoy los bancos privados han formado grupos económicos, ¿no? Santander, por ejemplo, tiene Credite y Crédito de la Casa, Paganza, Itaú tiene a Oca, ¿sí? Scotia pronto. Entonces, claro, eh, gran parte de su negocio y gran parte de las ganancias que luego eh, remesan a su casa matriz del exterior es, es parte de la financiera. Esa es la tarea que han desarrollado, ¿no? Es una forma de, de desviar la operativa ¿con qué fines principales? Bueno, como te decía, aumentar las ganancias en base a precarizar el trabajo de otras, de otras empresas colaterales y también en quitar la incidencia al sindicato, ¿no? Bien. Eh, tenemos como caso ahora el conflicto que se desarrolló en el City, y bueno, que el sindicato en el sector privado no pudo revertir, ¿no? Bien, quiere decir eso, a ver si entendí bien que en definitiva, eh, al, al realizar este tipo de desvío operativo, de alguna forma, evita la cantidad de, de personal y a su vez también, de alguna forma, eh, esto implica en la calidad de atención y el servicio a los usuarios. Sí, sí, claro. Este, como yo leí la nota por encima, este, eh, lo que dice que a algunos le da la posibilidad de no trasladarse, pero... Eh, hay un importante segmento que sí, que, que se le traslada en cuanto a comisiones. En el sector público, es, eh, digamos, eh, tiene otras características, porque tenemos que ver que la función que tienen los bancos públicos es un rol social, ¿no? Y esto ha dificultado enormemente, en, eh, fundamentalmente en el interior del país, ¿no? Porque eh, los cierres parciales en el Banco Repúblico, República, hoy tenemos 20 y pico de sucursales que tienen cierre parcial, o sea, que abren dos o tres días. Esto fue, como te decía en la introducción, ¿no? A partir del año 2013, ¿no? esto ha repercutido, interesantemente, en forma negativa, ¿no? Bien, ¿este, este sistema de las financieras eh, lleva también a que los bancos eh, estén derivando personal de sus sucursales bancarias a las financieras? No, no, no no, no, no ha habido. Lo que pasa que, eh, por ejemplo, la plantilla de los bancos privados, hoy te podría decir que este, eh, es, es muy poca, ¿no? Y, y lamentablemente con acuerdo, ¿verdad?, o con la omisión, o con el silencio del sindicato se ha permitido ¿verdad? este descenso en la plantilla por ejemplo los bancos hoy están eh por, por un tema de jubilación verdad en algunos casos está incentivando que se retiren y el personal que ingresa es mínimo o ninguno y otra cosa que se hace es tomar personal para las financieras también ¿no? Bien. así que bueno es, todo parte de un tema de rentabilidad y de y de mejorar las ganancias ¿no? que son importantísimas. Básicamente se reduce por la jubilación O por las motivaciones que se generan Para que el funcionario se retire Y no básicamente a los despidos Claro, no, no Despido lo único que hubo fue en el City ¿Verdad? Por lo que fue una venta Solamente. A la venta en el City Sí se dio una situación de despido Que bueno, que eh, desde diciembre del año pasado Se le comunicó al, al sindicato consejo del consejo sector financiero privado Que se iba a despedir 29 trabajadores 16 afiliados Y bueno Y al final el sindicato no, eh, no pudo reinsertar a esos trabajadores, un tema que quedó pendiente del de Consejo del Sector Financiero Privado. Bien, y, y toda esta, esta nueva modalidad, digamos, de la banca privada y de las financieras paralelas, por llamarlo de alguna forma, ¿de qué manera impactan el Banco República? Como, no, como, como este, competencia hay, en el hay, mercado, hay, hay un, digamos. Seca, ahí va. Ahí va. Hay un segmento de la población, ¿verdad?, que es este, pasible de crédito y que... Y que que saca crédito, que claro, eh, lo hace también a través de las financieras en competencia con el Banco República. Uh -huh. Pero también este, el crédito social, por ejemplo, el Banco República, ¿verdad? Que el crédito al consumo, el, el, a los trabajadores, eh, también tiene otros aspectos de competencia, ¿no? eh, que son las de las AFAP, ¿no? eh, que prestan eh, dinero a través de, de, de, de la recaudación hacia los trabajadores, luego la colocan en estas mismas financieras también, ¿no? uh -huh. eh, y también Y lo hacen, en algunos casos, a través del Banco de Previsión Social. Y por eso, lo que, lo que, eso está enmarcado, ¿verdad?, en eso que yo te decía anteriormente, ¿no? En algunas instrucciones de, de los organismos internacionales de crédito, ¿verdad?, que hacen que el BROW ceda espacio, ¿no? Ceda espacio. Por ejemplo, ahora se ha dado de que en algún sector donde el BROW se ha retraído, ¿verdad?, este, la banca privada, en sentido contrario, está abriendo dependencias, ¿no? Esto pasa en Dolores, ¿verdad? en la zona agrícola del litoral, donde Santander está abriendo sucursales, ¿no? Por eh, eso por un lado se pierden y por otro lado abren, ¿no? O sea que eh, eh, indistintamente se da la situación con sucursales bancarias y paralelamente también con financieras. Lógico. Donde está el negocio, a ver, eh, a ver, eh, el sistema financiero privado no hace beneficencia, ¿verdad? Es una nueva forma para no, no no quiero ser alarmista, ¿verdad? Pero una, una un pseudocolonialismo, colonialismo ¿no? En el cual bueno, vienen, se instalan, se llevan importantes sumas de dinero a sus casas matrices producto de la este colocación en los uruguayos, ¿no? Este, sabemos sabemos que los bancos oficiales las ganancias que tienen luego se re, eh, se redistribuyen a través del presupuesto nacional, eh por ejemplo, a modo de ejemplo la carta orgánica del Banco República que modificaron en el gobierno de Mujica, hace que el 80% de las ganancias pasen a rentas generales y luego se distribuyen a través del presupuesto. Lo que hace la banca privada es lo contrario, ¿verdad? Viene, se lleva sus ganancias y las porta a su casa matrice, ¿no? Álvaro, eh, quiero, quiero profundizar un poquito más la situación del resto del interior del país porque te reconozco que aquí en el este, de alguna manera, Eh, se mantiene el, el, el esquema de funcionamiento en términos generales, más allá sí. de que, que están operando las financieras, ¿verdad? En el, departamento, a ver, en el departamento de Maldonado, por ejemplo, Aiguad está en régimen de cierre parcial, ¿no? Bueno, eso quería ir, quería ir. Que la situación de Aiguad es un poco la, el, el, el diferencial dentro del departamento de Maldonado, ¿es así? Sí, lo que pasa es que eso va en el sentido que yo te decía, un sentido político, ¿no? O sea, en aquel lugar donde eh, puedo achicar, achico, ¿verdad?, y, y no me interesa este, lo que le pase a la, a la sociedad de Aiguá. También en el departamento de Maldonado, para ser específico, tenemos solicitudes eh, en el periodo anterior de la Comisión Representativa, de instalación de cajero automático en Gregorio Osnares, en La Capuera, eh, también en Punta Colorado, ahora se comunicaron los vecinos, y esas situaciones no han sido resueltas todavía, ¿no? O sea, por un lado... Se, se, se dice que bueno, eh, se bancar, eh, hubo una bancarización, ¿verdad? Este, pero tampoco ha sido un, el correlato ha sido de instalación de equipos de cajero automático en esos lugares. ¿no? Tenemos que entender que hay un retroceso del Banco República y que como situación natural o reacción natural, eso le genera espacios a la banca privada y a las financieras para que avancen. Claro, lo que pasa es que el, poder, el sistema político de este país es funcional a los organismos internacionales de crédito, y bueno, y así lo ha hecho, ¿no? Este, no es lo mismo eh, la atención, porque a ver, el diferencial que tiene el Banco de República es la atención al público en forma presencial, porque también tiene otro segmento de la población que debe atender en forma presencial. Y se le ha obligado, ¿verdad?, por un lado, a, digamos, a, a, a, no, a no operar, se le ha obligado a operar a través de los, de los canales alternativos, o sea, de la instalación de tecnología. A ver, la instalación de tecnología... Eh, yo no estoy en contra de la instalación de tecnología. Lo que sí nos parece a nosotros es que el banco no puede ser que sea obligatorio, Por, porque saca una disposición administrativa que luego termina siendo una de definición política de, de, de eliminar la atención. Esto pasa, como te decía, vinculado también, y eso es una política que ha tenido eh, quienes han administrado el, el poder del Estado hasta ahora, que ha sido derivar la operativa de los bancos y favorecer a las redes de cobranza ¿verdad? Como te decía hoy, a partir del año 2013, profundiza luego con el gobierno Frente Amplista, ¿eh? y la operativa de caja del Banco de República se hace en un 80 o un 90% a través de las redes de pago. Pero no es gratis, son 2 millones de dólares que el Estado le da a las redes de pago. A ver, que se entienda, son 25 millones de dólares o más por año, ¿no? A ver, en el volumen de la ganancia que tienen los bancos, por ejemplo, la banca oficial gana entre 400 500 millones de dólares por año, La paz que no, no, no, no es importante, pero con 25 millones de dólares da para hacer este, bastantes cosas, ¿no? Álvaro, eh, la interna del Banco de República en lo que tiene que ver con el funcionariado y la gente que, bueno, que se, va, eh, se va jubilando y demás, ¿se está reponiendo personal? ¿Cómo, cómo es la política de, del recurso humano en el Banco República? Bueno, eh, en Banco República... Eh, Eh, nosotros hemos logrado por, por, digamos, eh, a ver, lo eh, pasa que el tema del sindicato cuando el sindicato eh, se moviliza, el sindicato lucha tiene alguna posibilidad de eh, mejorar, de digamos, de torcer la realidad, de poder incidir y eso fue lo que pasó en Banco República ¿no? eh, hemos tenido un proceso de movilización desde el año 2017 al, al, al año pasado, interesante fundamentalmente por temas programáticos que ha permitido que las empresas que las empresas oficiales es la es la que es la es la que ha podido revertir esa esa como es, esa constante pérdida de, de de fuentes de trabajo, ¿no? Eh hemos llegado a la a la es a la a la es a la a la sustitución de uno a uno de lo, de los puestos, ¿verdad? En presupuestos donde la mayoría de las empresas públicas solamente lograron sustituir un tercio de las vacantes, ¿no? Y... Eso nos ha llevado igual Con todo esto, a que hoy tengamos una de las plantillas más bajas de la historia del banco, que son 3.200 funcionarios alrededor, cuando al año 2013 éramos 4.100. Y eso generalmente ha pasado en las sucursales, donde más se ha perdido funcionarios. ¿no? Bien, la charla ha sido muy interesante. Seguramente hay otros matices que sería bueno que pudiésemos recorrer por razones de tiempo, hoy no lo vamos a poder hacer, pero dejamos abierto el tema para seguir conversando. Sí, como no, es un ¿Sí? tema por demás interesante, este, y además hay que vincularlo al, al tema que tenemos hoy, que es la caja bancaria, también, que ¿no? todo esto ha repercutido en la salud de la caja bancaria, y que hoy estamos en un problema importante ¿verdad? con la caja bancaria, y que también es tema de debate interno dentro del sindicato en cuanto a los pasos a seguir para solucionar esta situación. Te convocamos para, para hablar de ese tema dentro de algunos días, ¿sí, Álvaro? Cómo no. Muy amable, Porque gracias. Porque fuiste muy amable y un saludo a la audiencia y gracias por, por darme la oportunidad de conversar con usted. Lo mismo para ti. Buena jornada. Salud. La conversación era con Álvaro Legaspi, consejero central de AEBU. Hablábamos principalmente sobre el artículo que hoy publica el semanario Búsqueda Abajo, el título El sistema bancario volvió a reducir su plantilla y redes sucursales en el año 2022. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.